Buen día, ¿qué tal Omar? ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien. Gracias por atendernos tempranito, Carlos. ¿eh? No, por favor, es un placer. Bueno, eh, contanos un poco sobre este monumento del trabajador del cemento, bueno, que se va a inaugurar en pocos días. Bueno, yo te explico. Eh, es lo que le faltaba a Olavarría, me parece un monumento, ya que Olavarría siempre se consideró como la capital del cemento. Uh -huh. Y esto va a ser un homenaje al trabajador de cemento, donde cuando hablamos de homenaje al trabajador de cemento, no es solamente de Sierra Valle, sino que puede hablar Calera, Loma Negra, y toda la gente que trabajó, que está involucrada con el cemento, desde Corralones, Albañiles, así que es un homenaje a toda esta gente. Y no sé si querés te cuento un poco la historia, porque... Ustedes, es... ustedes Carlos, hace muchos años que vienen eh, luchando, este, bueno, y bregando para poder tener este monumento, ¿no? Para poder llegar a este momento, hace nueve años, eh, sin parar jamás, ...de tra estar trabajando con esto... ...de que se recuperó este... ...este horno... ...lo sacamos de la fábrica... ...en el año 1990... ...ya o sea, hace diez años, eh, 20 años que, no, que se alcanzó a sacar... Uh -huh. ...y la historia nace... ...porque... ...estamos hablando del... ...del primer horno de Sudamérica... ...no solamente del país... ...y el 11 de febrero... ...de 1919 sale el primer despacho de la, la primera bolsa del país. La primera bolsa de cemento argentino salió de este horno. Y uh -huh. antes el, el cemento venía en barrica de Estados Unidos, Italia, España. O sea que la primera bolsa argentina salió del de horno, de este pedazo de horno del número uno. La fábrica llegó a tener ocho hornos. Y esto... Estamos hablando de la fábrica de Sierras Vallas. De la fábrica de Sierra Sierras Vallas. San Y esto nace porque en el año 90, cuando empezó a hacer el desguace de los hornos, del 1, el 2, el 3, en el primer horno viste, estaban, ya quedaba un último tramito, quizás lo habían, se había vendido como chatarra, y uno de los justos socios del Rotary Club de Sierra Vallas, se le ocurrió, pe, mirando cómo trabajaba esta gente, se lo, y viendo que ya quedaba, no quedaba nada de ese horno, fue, era un jefe de compra que es Eduardo Ricciardi, Salió, dice, salió de su oficina, que él estaba, tenía la oficina, que era encargado de compra, y le dijo, paren, esperen un segundo, lo paró a los que estaban cortando, y fue a hablar con el gerencia, y le habló con el gerente de la fábrica, le, se le ocurrió en ese momento de, de rescatar un pedazo de eso para hacer algún día un monumento. Así uh -huh. que, fíjate cómo viene, la idea nació justamente de, y lo legítimo, lo bueno de esto, es que estamos hablando de algo legítimo, de de un pedazo del primer horno de, del país seguro. Y de Sudamérica, la única duda que tenemos es que en Brasil, por el año 16, 19, había uno, pero era en forma vertical. Sí. Era horizontal, no vertical, como este sistema que es de Sudamérica. No hay duda que fue el primero. Eh, Carlos, se decía, es un pedacito del horno, pero un pedacito de un horno debe ser bastante grande, ¿no? Y mira la obra es monstruosa. Yo te explico... Eh, El horno es el pedazo de horno que parece tan chico, pesa 10 toneladas y media. Uh -huh. También rescatamos el piñón, el legítimo, el piñón o la transmisión, como le llaman, que pesa 6 toneladas. Y cada lateral, para poder montarlo, para poder montarlo como está, y pesa, un lateral pesa 13 toneladas y el otro 12. Estamos hablando de unos 40 toneladas montado sobre una base de hormigón. Uh -huh. Como, va, como estaba montado en la fábrica tomaron, originalmente. Sí, y este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el artista plástico Daniel Cite uh -huh. que fue el que diseñó la, que fue la idea y respetó todas las cosas, pues, porque fue, se fue a la fábrica, se vio como estaba montado en, esas, en bases de hormigón, se respetó mucho, mucho lo que la originalidad de como estaba montado. ¿Y dónde va a estar eh, enclavado este, este monumento? está en la calle Alfonso House en acceso a Villarrieta, justo en la sierra en, en un lugar panorámico que es una belleza. Ah, mira qué bonito. Muy accesible. Se va a convertir en un lugar de, de visitas sí, ahí. Sí, ya me... la gente, la, ya cuando lo empezamos a construir, ya empezaba la gente a visitar, a visitar. hay hasta postales ya que han sacado, y estaba sin terminar, o sea, ahora te imaginas terminado lo que va a quedar. Uh -huh. Eh, eh, ubicame un poco y ubica a la gente detrás viene a ser eh, arriba Villarrientes justo allá... mira para que esté que la mayoría va, lo va a ubicar es donde bajan los reyes donde ah, claro. aparecen detrás de la iglesia detrás de la iglesia justito donde aparecen las la primeras luces de los reyes ahí en ese, en ese lugar uh -huh. bueno bueno un lugar, un lugar lindo realmente un lugar ¿no? hermosísimo uh -huh. estaba pensando porque por ahí no había una pista de algo en algún momento en un terreno por ahí no ¿Cómo? Hace algún tiempo por ahí no había una pista, digo, para Pero lo que se Pero eso no queda, sea. queda en otro lugar, más sano. Eso a... está ah, justo perfecto. arriba de la Sierra. Bueno, eh, ¿se va a inaugurar entonces el próximo 19? El jueves 19, el jueves 11, que son los 91 años que salió la primera bolsa del país, y va a ser a las 19 horas. Va a ser muy puntual porque no nos van a dar tiempo, porque como ya a las 8 y media ya empieza a oscurecer, entonces queremos. Va a ser un acto muy importante, la gente está muy entusiasmada y, y muy consciente de lo, de lo que va a ser esto. Bueno, jueves 11, entonces, a las 19, ¿cómo va a ser el acto? Mira, ahí va, eh, va a haber, inclusive va a ser muy emotivo porque va a haber delegación de la gente actual que trabaja de chicos jóvenes y va a haber representantes de los de, de, de más edad, de los que han trabajado, gente jubilada, ya hay gente de 90, 88 años, tenemos los varios. Uh -huh. Así que va a haber discursos <coughs> discurso del de presidente Rotter, del artista plástico, de, del, del gerente de la fábrica, porque la, la gerencia de la fábrica se, se acopló a nosotros y estamos trabajando también en conjunto con ellos. Va a estar fijo eso, ¿no? No va a estar girando como gira un horno. ¿Cómo? Va a estar fijo, digo sí, eso. Sí, sí, sí. No va a girar como gira un horno. No, de ninguna manera. Claro. Eso es una cosa simbólica, una cosa... Bueno, Carlos, eh, una, eh, una brillante idea, ¿no? La verdad que creo que es un merecido homenaje a toda la gente que realmente ha trabajado fuerte para el progreso del país. Y era, como decía lo que estaba haciendo falta entonces para eh, completar con eh, la capital del cemento. Yo creo que sí. Bueno, Carlos, eh, gracias por ahora. Bueno, yo te, te aprovecho esto para invitar a toda la gente de la barría que, que hay tanta gente que... Está vinculado con, la fábrica, con el cemento, que hay gente que ha trabajado en las fábricas. Así que que no se pierdan este acto porque está muy, muy lindo Muchas hay gracias. Muchas, hay muchas sorpresas. Muy amable, Carlos. y Después, ah, sí. después de eso, de, el acto va a ser a las 19 horas. Sí. Y cuando termine el acto nos vamos a trasladar al auditorio del Club San Martín donde se van a proyectar eh, fotos, <coughs> tanto del montaje como... Con, hay testimonios de gente que trabajó, un representante de cada, de cada sección, de que manejó el horno, el que engrasó, el que lo revisió, el jefe, el... O sea que tenemos testimonio. Se ha hecho un tipo de película que la compaginaron en Estados Unidos, una cineasta, así que estamos muy completos. Bueno, seguramente va a haber este gran concurrencia allí sí, porque, bueno, la gente que, que ha es. trabajado en, en distintas es fábricas... Mucho, es, es, es, el, prácticamente todos los lavandiense lo estamos vinculados con esto. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Omar. Muy amable. ¿eh? Gracias. Era la palabra de Carlos Medici, eh, titular de la Comisión del Monumento al Trabajador del Cemento, del Rotary Sierra Valla, bueno, contando sobre la inauguración...